Es un tema que llevamos siguiendo durante muchos, muchos años. Cuando su autor habló de él por primera vez, causó toda una conmoción social. El libro Ami, el niño de las estrellas, planteaba que entre nosotros existen seres especiales, seres de otros mundos, y que están con nosotros, entre nosotros. Y también se planteaba la existencia, la posibilidad de la existencia de almas gemelas. Extraterrestres con nosotros, y almas gemelas son algunos de los argumentos que esta noche deseamos tratar. Y para hacerlo, llegado desde ese otro lado del planeta, estará con nosotros Enrique Barrios, escritor y autor, entre otros, de mí el niño de las estrellas. En su compañía hablaremos de esas cosas pequeñas que son las que se hacen imprescindibles en la vida de cualquier humano. Y cómo no, hablaremos de seres de otros mundos que viven entre nosotros y de esas almas gemelas que nos esperan en cualquier rincón del camino. Será una emisión interesante, ya veréis. 12 y 8, y 8, en las Islas Canarias a nuestra visita, y está el tema Y a nuestra visita la llevamos eh, anunciando hace unos cuantos días Y ha creado tanta expectación que la primera jornada que dimos La posibilidad de que viniera gente, se llenó el estudio y tenemos el estudio hasta arriba Qué placer estar de nuevo contigo, Enrique Barrios, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar nuevamente en España, en Madrid, en tu programa Como aquella uh -huh. vez hace 7 años, que fue, era como andar en un ovni, ¿no? Este, llamaban de todos lugares de España Y uno se sentía como en una nave, como allá arriba. Y ahora es muy lindo también. ¿Siete años ha pasado ya? Siete años. Increíble como pasa el tiempo. ¿eh? ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, han salido <clears throat> un par de títulos, dos, tres títulos. No, en realidad cinco títulos más. Y este, bueno, escribir, dar charlas, hacer algunos cursos viajar, aprender, crecer, disfrutar, servir. Pero no ha pasado el tiempo por ti, ¿eh? sigue estando ahí, exactamente, más joven incluso. <risa> bueno. Uno tiene el, el, el, los años de lo que llama decían por ahí. Bueno, así es. Bueno, a, a cuando, ver, cuando, uno, cuando uno está en cosas este, espirituales, cuando uno trata de vivir en armonía con el universo, en realidad uno se, eh, se castiga menos, ¿no? Ya. Eh, ayer, antes de ayer, nos echaban la bronca porque decían que yo decía que venías de por ahí, del cono sur, no sabía si de Argentina, de Buenos Aires, de Argentina, perdón, o de Chile. ¿De dónde eres? A parte de otro planeta, pero ¿dónde tú te ubicas aquí me, en la me Tierra? Ubico, me ubico, bueno, estoy viviendo en Buenos Aires, pero yo me ubico como entre Hispanoamérica, sí, entre España, y Latinoamérica, una yeah. cosa así. Me llaman algunos gente desenfadados, nuestro respeto siempre para, para Sudamérica, son lugares que nos encantan, tanto Chile como Argentina, de hecho vamos dentro de poco allí, así que no se enfaden, pero como no sabíamos ubicarte, nos sabíamos si decir, Buenos Aires, donde vives ahora? Vivo en Buenos Aires, sí. Buenos pero Aires. Por ahora, y pueden haber cambios. Seguro. ¿Y has venido a España a qué? Perdón. ¿A qué has venido, a España? Bueno, tengo un amigo en Madrid que me invitó, se llama Miguel Blanco. <risa> me, puso, me puso un email me dijo, sería bueno que vinieses, y yo dije, ¿por qué no? Y bueno, se dio, se dio todo y aquí estamos. Qué bien, qué bien. Pero aparte de vienes, vas a aprovechar para hacer algunas algunos talleres. Sí, voy a hacer un cursito de... Lo vamos a dar por toda España acerca de... Bueno, el, el tema central son las almas gemelas. Las almas gemelas, bueno. Pues pero a ti... vamos a tocar varios temas, ¿no? este extraterrestre vida extraterrestre... Sí. Eh, la espiritualidad de la era de acuario... En fin, varios temas que, que llevan hacia las almas gemelas. Bien, y además sé que vas a Argentina, a no, Argentina, al Cerro Uritorco, a Capilla del Monte, dentro de poco también un congreso que hemos estado anunciando aquí de nuestros amigos, compañeros Jorge Suárez, Luz y, y compañía de, eh, de Centro va Vas también allí. Voy a estar el 16 de julio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, en un congreso de contactados. Ya, ahí ¿Hay, ¿hay seres extraterrestres entre nosotros? Bueno, yo soy uno de ellos vale. Este es nuestro invitado Hay sí. un premio más un premio especial Mañana Enrique Barrios va No ha traído libros, pero va a conseguir uno suyo Y lo va a firmar para dedicado expresamente a alguna de las personas Que nos van a llamar esta noche Que nos llamen 905-118080 O la gente que esté en el chat Atentos, entráis todos en ese sorteo A mí me encantaría, es un súper regalo Aparte del libro que esté dedicado por este personaje extraterrestre Enrique Barrios que estará con nosotros Terrestre extra, había que decir también claro eh, Después de esa primera introducción nos vamos ya a tratar de hablar eso de seres que están aquí entre nosotros y de almas gemelas los temas que hemos elegido para hoy mágicamente se convierten en leyendas... ...en mitos que todos los seres humanos que las conocen, las comparten. Hay historias de niños que llegan de planetas lejanos para visitarnos... ...y de repente convierten a los humanos. Hay historias que de repente se convierten en algo más en creencias mágicas, en esperanzas. Eso ocurrió con los relatos que esta noche queremos mostraros. Se convirtieron en magia que llenó todo y a todos los que la leyeron. Su autor... Está esta noche con nosotros. Él mismo nos cuenta por qué. ¿Qué sensación más curiosa, Enrique? Parece que no ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿Siete años? Siete años, sí. Y siete. parece que estamos sentados en otro estudio, en otro decorado, pero seguimos estando ahí. Bueno, porque el tiempo ya sabemos que es una función medio irreal, ¿no? Es, es... En un plano más intradimensional, extradimensional, el tiempo no existe. Ya, qué curioso. Es así, como hemos dicho en esa introducción, hay historias de repente que se convierten en mágicas, que todo el mundo las comparte. ¿Es así? Así, así es. Así ha sido a mí. Claro, completamente mágico. ¿Tú, tú, tú sabes la que has montado con ese con ese libro? Eh, me... Con esa obra. Alguna gente me va informando de los de los descalabros, pero en un sentido positivo que, han, que ha causado en su vida, ¿no? En sus vidas. Sí, sí, pero es producto de algo, es la manifestación de una inteligencia, de una voluntad superior en este plano. ya yeah. no, no es algo que venga de, de una idea mía que se me ocurrió, porque sí que de un acierto, sino está dentro inserto dentro de un plan cósmico, de un plan divino para la evolución de este planeta. Ya, yeah. sí. Eh... Vamos a ver por dónde empezamos a mí existe ¿Existen seres como ese que tú relatas sí, sí, existe a mí a mí para mí existe y ese bueno existe completamente y es un ser que uno lo puede identificar puede más o menos distinguirlo puede decir si, si, si uno este, perfecciona su sensibilidad uno puede darse cuenta de, del tipo de, de energía que irradian los seres y es, a mí irradia una, una energía particular que yo la identifico bien Acá tenemos un amigo que me estaba contando que él también identifica muy bien la, la energía AMI. Existe realmente. ¿Y cuál es esa energía AMI? Es la energía del ser, este del ser que me inspiró eh, el libro AMI, otros libros, y este que me hizo ver a través, me prestó su mente para que yo pudiera echar un vistazo a otros mundos o pudiera recordar mis propias vivencias de otras vidas. Y... este Bueno, está siempre conmigo cuando yo tengo que hacer algo para la difusión de estas cosas, o para, ya sea escribiendo o hablando. ¿Está siempre contigo, dices? Cuando te, cuando estoy trabajando, sí. ¿En este momento está contigo? esto Está conmigo, sí. ¿Y qué sería? ¿Una especie de, no sé, de posición que te entra, es como de una, eh, que eh, te acompaña? Eh, eh, el ángel. En el pasado le llamaban las musas, ¿no es cierto?, a los artistas que inspiraban eh esas esa fuentes de energía, de inspiración. En mi caso se trata de un ser que yo le llamo Ami, que le lo identifico perfectamente. No yo digo que es un extraterrestre, pero es una forma de pintarlo. Yo, yo para mí es mucho más que un extraterrestre, es un espíritu como un maestro, ¿no? de luz. Pero volviendo a tu pregunta anterior si hay, hay extraterrestres entre nosotros, y yo te dije que sí, y que, y que yo mismo era soy uno de ellos. Este primero porque bueno, yo eh a pesar de que mi cuerpo está compuesto de material terrestre, mi alma no, mi alma viene de más allá, ¿no? igual que todas las almas. ¿La tuya o la de todo el mundo? De todo el mundo, pero además dije en el libro A mi Regresa que aquí hay seres que están con una misión, ¿no es cierto? Los misioneros que si bien nacieron en este planeta traen ciertos conocimientos, ciertos bagaje que lo adquirieron en otros planos de existencia, en otros mundos y no sería exactamente el planeta Tierra. 905-11-8080 en nuestro teléfono, si queréis participar, la gente del chat. Entonces esta noche sorteamos uno de los libros de Enrique Barrios, además dedicado para la persona que gane, aprovechar para hacer alguna pregunta. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Enrique, diferentes tipos de seres de personas Que habitan en este planeta Bueno, te dije que hay seres Que son misioneros, que traen una misión específica Que no, digamos, no, no provienen de una evolución Terrestre, sino que traen un mensaje una, una Algo diferente, algo que hace Crecer a la humanidad ¿no? este, Y también están los seres terrestres ¿Cómo? Pero en el fondo somos todos seres humanos Somos todos hijos de Dios, somos criaturas Que estamos todos evolucionando Y en fin ¿Cómo llegan aquí? ¿A veces no quieres contar las cosas te que así medio parado? No, pero pregúntame concretamente sí. y te digo. Sí. Eh, ¿Esos misioneros cómo llegan aquí? Llegan, de sus almas encarnan cuerpos humanos. ¿No necesitan naves extrañas eh, para llegar de un sitio a otro, para eso, viajar? Esos son otros. Son otros? <risa> son o sea, otros Hay diferentes tipos de extraterrestres. Claro, porque algunos vienen a hacer una misión y nacen aquí en la Tierra, y los otros, los que pasan en esas luces que, que vemos pasar, ellos no pueden hacer cosas, pero dentro eh, de mayores límites porque si no violarían nuestro libre albedrío, ¿no es cierto? Ya, yeah. también existen evidentemente esos eh Claro, por supuesto. Hay, hay, hay 20, 20 millones de, de testimonios. ¿no? Sí, así sabe vez alguno? No, una vez, muchas veces. ¿Sí? Por supuesto. ¿Dónde? En ese lugar que acabo de poco, el Cerro Britorco. En el Cerro Britorco viví unas 30 veces, yo me fui a vivir incluso en el año eh, 96 para eh, quería escribir un libro acerca del tema y lo escribí que se llama Mi tres ...pero fui a documentarme un poco acerca de esa civilización intraterrena que hay allí... ...en la ciudad de Herx... La, ...la ciudad de erx ...está pintada en el libro AMI-3... O, ...o también llamado Civilizaciones Internas... ...pero de una forma como los libros... Este, ...digamos, están concebidos un poco para público infantil... ...también eh, para grandes, ¿no?... ...pero siempre dentro de una apariencia infantil... ...puse un poco más sencilla la realidad de las ciudades intraterrenas... ...de lo que ello es en realidad... Ya eh, ¿Por qué te metiste tú en todos estos temas? no te lo he preguntado Es mi misión ¿Es tu misión? porque claro. eres, ¿Lo tienes así de claro? Por supuesto Ya ¿Eres uno de esos misioneros, entonces? Sí <risa> No sé si cabe mucha duda, ¿eh? Bien eh, ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito el libro? A mí, El niño de las estrellas A mí y otros eh, Porque viene, viene revestido de un poder, ¿no? Que se, se, se manifestó a través de lo que yo hacía en... Digámonos, no, vuelvo a repetir, no es una ocurrencia genial, sino que está es algo que está inserto dentro de un plan divino, y por ¿Qué? eso tiene fuerza, tiene y aclara muchas cosas, tiene claridad, tiene luz. ¿Y ¿En qué momento te llega? ¿En qué momento de tu vida cómo ocurre, cómo sientes que eso Eso me llega el 17 de agosto de 1985 en, San, en San, bueno, en la región central de Chile donde yo vivía cuando aparece un OVNI, un objeto volador no identificado que estuvo varias horas allí. Eh, arriba, lo vio todo el mundo Lo filmó la prensa Apareció en los, en los noticieros Y bueno, allí me llegó Esa ocurrencia <ríe> yo, yo le OVNI? llamo el ovni de AMI El ovni el, de AMI El, de, el 17, 17 de agosto de 1985 Sí, pero qué qué pasa en ti para que de repente sientas? me llega toda esa, esa, esa ese caudal de luz ¿Por qué no escribir un libro con que, que transmita los conceptos espirituales que yo ya yo ya tenía no pero no no, no el conocimiento acerca de otros mundos o uh -huh. si lo tenía estaba dormido y bueno ahí me llega como en un paquete que te, te llega de repente a la mente de un segundo para otro y tienes toda la idea ya yeah. y estaba ese, ese objeto ahí arriba ¿Y de repente empecé a escribirlo? Empecé a escribir y a medida que iba escribiendo, iba viendo paisajes, iba viendo este como otros mundos, cómo vivían y podía responder. Eh, me ponía en el caso de, de un chico terrestre que pregunte cosas acerca de la realidad extraterrestre y la respuesta me llegaban ¿no? o, o me afloraba ya yeah. Pero yo sabía que estaba escribiendo una cosa que iba a ser muy muy fuerte en el mundo. ¿Lo sabías? Lo sabía, perfectamente. Sí. Qué bonito. Y de repente las historias se vuelven se vuelven magia Así es, la vida es magia en todo momento Te iba decir, ¿cómo definirías tú eso, la magia? La, la vida es magia, ¿cierto? Pero hay vidas muy duras, ¿no? Por ahí hay vidas de gente es, que sufre claro, mucho, que lo pasa mal a, a, Habemos personas que aplicamos a veces un poco mal nuestros poderes divinos hmm. Y entonces hacemos magia, pero hacemos magia que nos hace daño este otras personas tratamos de hacer magia un poco más bonita y conseguimos resultados más más, más hermosos para nuestra vida ¿no es cierto? Y, y generalmente cuando aprendemos a hacer eso la vida sola nos va llevando nos va llevando a lugares un poquito más destacados. ¿Tú crees que el planeta está evolucionando hacia hacia cosas positivas en estos últimos tiempos o por el contrario parece que cada vez hay más destrucción, más dolor, más horror? Yo veo que hay dos tendencias, ¿no? Por un lado este, aumentan la qué sé yo la capacidad de bélica y la posibilidad de, de aplicarla en un sentido negativo. Hay cosas negativas que van aumentando, pero también pues, paralelamente va aumentando la cantidad de personas que se van interesando por, su, por un despertar interior, por un crecimiento interno por tener una actitud más coherente hacia la vida más más profunda entonces yo no soy pesimista hacia el futuro ya algunas preguntas están llegando ya del chat ellos son los que mandan los oyentes nos pregunta egipcio qué relación tiene a mí con el principito mucha gente lo ha lo, lo, lo compara no piensa que hay bastantes similitudes bueno eh. este, yo había leído el principito me gustó me gustó la, la musicalidad del principito no entonces este Yo siempre digo que si, por ejemplo, La Cumparsita es un tango, el tango uno es otro tango, y hay, hay, hay muchos tangos, ¿no? Todos tienen el, el, el fondo de tango, ¿no? Y yo diría que El Principito es, es es un libro que está dentro de una musicalidad, a mí también, Juan Salvador Gaviota también, y una serie de libros que van apareciendo, pero más allá no hay no hay gran cosa. Este, el Principito es todo metafórico, en cambio Ami está presentando cosas que son reales. ¿Que son reales? son reales, la presencia de, de, de hermanos de otros mundos que están ayudando en un plan evolutivo para la Tierra. Todo lo que dice AMI es real. ¿Sí? Por supuesto. En eso voy a preguntarte por James Redfield, el autor de las nuevas revelaciones. está relacionado con él últimamente, no? O, este, o sí, sí. Bueno, se, digamos, se lanzó una meditación eh, para el milenio, para el comienzo de este milenio, Y bueno, yo tomé la parte, a través de internet, yo tomé la parte en español. Ya, bueno, luego hablamos de ello. Eh, ¿A mí está solamente dirigido a los niños? Preguntan en el chat. No, está dirigido bueno, a esa parte infantil que tenemos por dentro. Trata ese libro de, de promover el, el despertar de esa parte infantil que todos tenemos. Cuando Jesús dice, te hablamos públicamente, Padre, porque has revelado tus más grandes secretos a quienes son como niños y los has negado a los eruditos e intelectuales, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De, de esa sabiduría que se puede percibir y vivenciar cuando eh, enfrentamos la vida desde una parte más infantil más no inmadura sino más pura ya sin embargo enrique parece que hay mucha gente o poderes o no sé o energías que intentan que esa parte de niño se olvide se muera se oculte es verdad bueno siempre ha existido en el, en el universo bueno las dos polaridades ¿no? la lucha de una energía más alta y otra más oscura que quiere apagarla en, todo, en todos los dos, ya. en todos los dominios. ¿Quién va ganando ahora? <risa> eh, más preguntas, ¿qué técnica usas? Está, están pulseando ahí. Sí. Eh, ¿Qué técnica usas? ¿Escritura automática? ¿Y qué relación tiene ese yo no tengo Yo no tengo escritura automática. No. Yo, yo soy pleno mucho más consciente cuando escribo y cuando escribo yo estoy inspirado que cuando estoy normal. Sí. Sí, sí, sí. Es como que se me expande ah. la conciencia, ¿no? Ya, yeah. pero también cuando hablas del Espíritu que nos acompaña, ¿tiene algo que ver con, eh, con ángeles, con Espíritu Santo, todo eso? ¿No tiene, eh? También, yo creo en todo eso, o sea, creo en ángeles, creo en, en maestros, eh, maestros que nos, nos pueden rodear, que pueden manifestarse en un plano terrestre, creo en la Madre Cósmica, eh, y creo, por supuesto, en los hermanos mayores, que seres que han evolucionado más que nosotros, por supuesto. ¿Formas de entrar en contacto con ellos, con esos hermanos mayores? Bueno, sería como, digamos, lo, lo, lo que te, te, tenemos que tratar de hacer para, para poder intentar un contacto es tratar de evolucionar nosotros. Digamos ellos se emiten en, ellos vibran en una energía muy alta comparada con la nuestra. Si nosotros estamos muy desarmonizados, si nuestras ideas están van a contrapelo de lo que es el fluir del universo, entonces es difícil que se pueda producir un contacto con ellos, porque ellos van en un sentido contrario. Entonces la fórmula para tratar de establecer un contacto es tratar de evolucionar de, de, ser, de vivir más en armonía con el universo con Dios con todo con el amor. Hay lugares que sean más eh, propensos a poder tener contactos con, con esas entidades o ¿Hay, hay lugares donde sí se manifiestan con mayor fuerza porque digamos con mayor intensidad estas presencias porque hay hay ciudades que están digamos, hay pasos dimensionales Pero, este repito que para obtener que digamos la gracia de que ellos se te acerquen y se te hagan visibles hay que hay que tratar de ser una persona coherente una persona que por lo menos tiene buena intención la buena la intención de crecer de irse transformando ya eh, algún lugar puedes marcar bueno razón? ya dije capilla del, Monte, capilla del Monte, por ejemplo este en Mendoza y otro lugar bueno eh, eh, no recuerdo en este momento, pero más, más adelante voy a recordar. Vale. Eh, formas de eh, reconocer si uno es un ser extraterrestre aquí en la Tierra. Eh, Jesús dijo que los seres se reconocen por lo, por sus obras, por lo que hacen. no este Si uno es una persona que está eh, trabajando para el bien de la humanidad, para un crecimiento de conciencia, para la elevación de, de, de las buenas ondas, por así decirlo, para que haya más amor, eh, en realidad, entonces uno, uno quiere decir que uno, uno pertenece a otro orden de cosas. Sí. ¿Y cómo, cómo saber que para qué hemos venido aquí? Es una pregunta que mucha gente. ¿Cómo sabemos para qué hemos venido? Bueno, este, yo... la meditación. Meditando. Meditando nos vamos encontrando con nuestro ser más verdadero. Sí. Con nuestro ser intendo. Claro, es como cuando está el agua turbia. El agua turbia no deja pasar la luz del, del sol, por ejemplo, hacia el fondo. Y si tú quieres recibir eh, la luz de tu propio fondo... Tienes que tratar de calmar esas aguas que que, de, que son tu mente, para que puedas eh, tener una, una mayor cantidad de luz. pregunta también, ¿qué opinas de los llamados extraterrestres malos? Si existen, tal y como dicen algunos ufólogos, algunos <coughs> investigadores. Yo creo que no no existen los seres extraterrestres malos, así como seres que andan en naves. Sí creo que hay entidades astrales, entidades negativas, eh, en planos etéricos, en planos astrales bajos. Seres del bajo astral que la gente que cree que son extraterrestres, pero para mí no. Ya. Yeah. Eh, Pregúntame si Jesucristo fue un extraterrestre, eh, o no lo de Jaén. Eh, por supuesto, él no era una persona que, que perteneciera a una evolución terrestre, eso está muy claro. Por supuesto, nació en la Tierra, pero el su alma era completamente distinta, traía un conocimiento completamente diferente a lo que se maneja normalmente en este mundo. Ya, y esas almas en, que tú llamas misioneras, o, o el me... de Jesucristo, ¿de dónde vienen? ¿De otros planetas? ¿De otros planos de evolución? ¿Han pasado por aquí antes? ¿Quiénes son? Esa, ¿Quiénes hoy no yo quiero, quiero destacar la diferencia habemos misioneros pero hay súper misioneros que no y ya vemos misioneros ¿no? yeah. no. pero yo no, no te podría responder eso realmente para ser sincero no, no. de dónde viene jesús por qué planos pasó hay muchas teorías y yo preferiría dejarlo ahí nada más bien hay un montón de preguntas en respecto de las almas gemelas en un momento vamos a tratar el, el asunto mercedes de cádiz ¿cómo podemos saber si tenemos al lado un extraterrestre cómo se reconocen los extraterrestres los verdaderos extraterrestres serían estas, estas personas que ya dije, que están trabajando por el bien de la humanidad, en, en cualquier campo, en cualquier terreno, puede ser en la ecología, en fin, personas que dedican su vida a, y no pueden parar, no pueden dejar de trabajar, no pueden dejar de servir a, al bien. Ya. Eh, casi las doce y media, once y media en las siglas canarias Es el momento de hacer esa mínima pausa Dar la vuelta a la cinta si estáis grabando el programa Para que no os ni un solo segundo Y seguimos eh, con ese concurso que tenemos 905 11 80 80 En nuestro teléfono, en el chat también si queréis preguntar Nos vayáis enseguida, regresamos Tenemos cosas que contaros de almas gemelas Con este invitado que está esta noche con nosotros Llegado desde el cono sur <risa> Buenos, Aires. Buenos Aires Venimos enseguida Antes hablar, 12 y 31, y 31, las Cielas Canarias. Antes hablar, Enrique de Almas Jiménez, ¿cuántos libros has escrito o cuántos libros te ha inspirado están, a Ami? Están, digamos, es que publicados 10 libros. ¿10 eh, libros? He terminado dos más que no están publicados hasta el momento y tengo unos tres más este por terminar. ¿10 libros? 10 publicados. En ¿De Ami? La... No, todos de Ami ah. no, hay de, de distintas cosas. Aparte de este que vamos a hablar ahora, Cuentos de amor Estrellas sí, y Almas, y almas. Les... No sabes lo que me ha hecho Yorami ese libro. Me aleve mucho. Sí, yo no sé si... ¿Sería, sí. sería un llanto de emoción. Demendo, el... me pegué un viaje, nunca lo suelo contar, en avión durante unas cuantas horas y estuve llorando todo, bueno, pasaban cosas en aquel tiempo y la zapata todo preocupada, ¿le pasa algo? Bueno, yo estoy muy bien, tranquila, lloré leyendo el libro y constantemente llorando. Fue curioso, me acordé mucho de ti en aquel viaje. ¿Te recuerdas qué cuento exactamente...? eh fueron varios fueron varios fueron, pero hay uno ahí que me llega ¿Cuál? ¿Vale? Ya te lo diré después tengo <risa> eh libros se pueden encontrar fácilmente en todos los sitios Bueno, no España? tan fácilmente porque bueno, hay problemas de distribución ni, ni editorial no es una editorial de Buenos Aires que es pequeña y bueno, no tiene una gran llegada lamentablemente, a nivel internacional. Ya, a ver si cuando vayamos a Buenos Aires, dentro de poco vamos a ir este año, conseguimos todos, y, y ojalá llegaran a España. Dios para locos bajitos, hay uno. Dios para locos bajitos. y sí. es por eso, carta de Dios para ti, cualquiera que sea tu religión. Bueno, eh, queremos hablar esta noche también de, de Almas Gemelas, después de esa segunda introducción, y el teléfono está libre ahora, no. 905-1180-80, si queréis participar. A mí eh, está entre nosotros, Enrique Barrio, su autor está entre nosotros también. Después de esa introducción seguimos hablando de Almas Gemelas. creencia extendida por todo el planeta dicen que cuando Dios creó a los seres humanos los hizo en dos mitades cuando nacieron en este mundo las dos partes se separaron y desde entonces se buscan en este planeta y dicen, dicen que esas dos partes están condenadas a encontrarse. Entonces, y solo entonces, la unión se completa y el ser humano vuelve a ser uno. Son las almas gemelas, una antigua creencia, una fe en el amor de los seres humanos. Nuestro invitado sabe de todo ello. Escuchemos. ¿Qué te parece, Enrique? ¿Qué cómo cómo? ¿Qué te parece? Muy hermoso todo lo que has preparado. Todo, sí. todo tampoco que... no lo preparó yo, tampoco. No. no. Bueno, viene ¿sí? viene de arriba. Felicitaciones entonces al de, al de arriba sí, Ya he encontrado un poco el, el cuento que era eh, que son las almas gemelas? ¿Es así como cuenta como contaban aquí? Claro, exacto ¿Los humanos los hizo en dos mitades? A, las, a los seres y sí, los hizo... este los, no, los, los seres estábamos unidos Digamos, teníamos la polaridad femenina y masculina juntas este, y Después se nos dividió se nos puso los hombres por allá Las mujeres por acá ¿no? y, este, Por eso uno siempre tiene como la sensación De que le falta algo la, la, la otra mitad Ya yeah. Eh, y porque esto era complicado bueno nos preguntan cómo si cómo ir a cómo buscar esa alma gemela hay algunas claves algunos datos la vida te da señales Eso, de cómo... eso también tiene que ver con la evolución es, digamos eh, por ello he dicho en alguna charla que el paso hacia una nave extraterrestre es, es paralelo es parecido al, al, al paso hacia el encuentro con el alma gemela porque las dos cosas dependen de la evolución espiritual de las personas sí por supuesto cómo reconocer a tu alma gemela se, se puede, bueno hay que hacer la salvedad primero no yo, yo a mí me parece medio imposible encontrar el alma gemela si uno no está de, dedicado realmente a una, a una labor espiritual a una labor de, de ayuda a la humanidad eh, porque si, si uno está dedicado a cosas que son meramente egoístas no revela una gran un gran corazón un gran una gran dosis de amor en su vida ¿no? entonces y, y las, y el encuentro con el alma gemela tiene es como una especie de premio no es ¿Sí? por un lado es como una especie de premio por otro lado es como una herramienta que tú recibes por, para poder continuar sirviendo cada vez mejor porque debido a la, a la unión de las polaridades energéticamente lo, comienzas a funcionar mejor y cuando lo encuentras como aquí decíamos ya los dos seres se, se completan se, se funden en uno solo bueno, se funden en uno solo es una forma de decir que sus energías comienzan a eh, comienza energéticamente como se transforman en, en una especie de ser completo, uno solo ¿y luego qué pasa? servicios seguir trabajando de, sí. de acuerdo al plan divino. Vamos al principio, porque te iba a preguntar como en final y ¿cómo cómo surge todo ese tema? Es decir, Dios o la energía o quien sea esa energía eh, separa a los seres humanos, eh, ¿van viviendo por diferentes planetas o estamos todos juntos en este planeta? Es decir, ¿mi alma gemela está aquí o está en otro...? ¿Cómo saber dónde anda? Yo, yo, yo creo que la tuya anda por aquí, porque tú te dedicas a la difusión de estas cosas, ¿no es cierto? Yo nunca hablo de mi vida. Bueno... Yo trato de no hablar de la mía también. Bien, por eso no te, no te voy a preguntar, pero bueno. eh, ¿dónde andan las almas gemelas de los demás? o Todo, Digamos, todas las almas están esperando eh, la evolución, llegar a cierto nivel evolutivo que les permita encontrarse. Y ese nivel evolutivo pasa por el servicio, pasa por un nivel de conciencia, ¿no es cierto? Si tú llegas a un nivel de conciencia X, espontáneamente te surge la necesidad de transformarte en una persona de bien, de ayudar a a la evolución de los demás, al bien de... a la pacificación del planeta, que no se destruye tanto la naturaleza, etcétera Ya. Yeah. en qué momento surge esa chispa para encontrar a otra persona? que Quizás está haciendo lo mismo también ella, ¿no? porque Yo creo que de alguna manera la otra... Sí, por supuesto, si es una evolución semejante, tendría que estar también dentro de lo mismo, preparándose para lo mismo si hay diferencias de edad, por ejemplo. Fuerte dentro de su ser la necesidad de socorrer al, al que sufre. Y este mundo sufre. Almas que sienten la necesidad de socorrer a que sufre Claro, porque tienen, tienen amor. Cuando uno tiene amor, uno, si, si uno fuera una persona completamente indiferente, le da igual que un niño se destroce ahí de frente a uno. Si uno pero como uno tiene amor, tiene sentimientos, este, si ve a un niño sufriendo, uno se conmueve, a uno le duele. ¿Y qué hace uno? Tratar de ayudar a, a aliviar el sufrimiento de ese niño, de esa persona o de ese animalito de, o de la humanidad. Ya. 905 11 80 80 así siendo nuestro teléfono, podéis preguntar esta noche si queréis estamos hablando con Enrique Barrios esta noche de Almas Gemelas más preguntas no te voy a decir las preguntas que son las digo ahora. más preguntas que nos llegan del chat eh, preguntan si es, eh, has viajado en algún ovni si has tenido algún contacto extraterrestre pero no se refieren a los otros, a los que viajan en naves bueno, si yo lo he tenido eh, si han dado una nave y yo no lo recuerdo pero yo no puedo decir que yo no he andado en una nave ¿no? puede que sí y me hayan hipnotizado para que yo no recuerde la experiencia yo lo que recuerdo es cuando yo escribía el libro que me llegaban imágenes, ahora de dónde nacen esas imágenes, yo pensaba que de la mente de que me transmitía a lo mejor pueden ser mis propios recuerdos de alguna experiencia de ese tipo, eso no lo, no lo puedo pero no tienes la sensación por dentro que si sí podido... tengo la sensación por dentro de incluso de pisar esa, de, de, de, de la sensación de pisar esas naves pero puede ser una una ilusión, no sé ¿Nunca te ha preocupado eso o te has puesto en manos de alguien para... No, una... no, la, cuando llegue el momento lo haré, si sí, una regresión, capaz que se descubra cosas bonitas por ahí. Ya. Eh, ¿Qué opinas de los ufólogos que investigan los ovnis racionalmente, que tratan de coger los tornillos de, del, del platillo y la piel de los colegas que vienen aquí, de saber cómo son sus pelos? Yo pienso su... que, no, no digamos, no está mal. Este, el, el, el ser humano tiene que investigar por todas las áreas posibles, ¿cierto?, Creo que se van a perder el, el núcleo central de Para qué están acá Pero también es necesario que, que haya gente Que vaya investigando en todas las áreas del conocimiento no no, no no descalifico Alguien pregunta en el chat, Castel concretamente Cuenta tu experiencia personal frente al mar en Chile No sé de qué va esto Bueno, esa se refiere a una experiencia en 1984 En septiembre Es la que me hace a mí comenzar esta labor De servidor de Dios De servidor de, del amor universal A través de los libros Fue una experiencia de iluminación, yo no la puedo contar este, porque es como haber recibido un millón de libros en un segundo, de conocimiento en un segundo, una expansión de conciencia. Y, y, y ahí surge también, claramente veo que Dios me necesita para transmitir su mensaje a la humanidad. Es un mensaje nuevo en el sentido, por ejemplo, que el amor es la divinidad misma, cuando yo lo supe lo superé en esa experiencia y he tratado de mostrar demostrarlo por todos por todos los medios la, el amor es la divinidad no eso fue lo más importante y después todo lo todo lo que está en mis libros eh, muchas de esas cosas fueron para mí toda una sorpresa otras no otras como que estaban por dentro y yo las fui desarrollando me eh, pregunto también de dónde sacas que Jesús era extraterrestre significa si, si Dios es un extraterrestre también Bueno, Dios yo no creo que Dios haya sido aquí en la Tierra, ¿no? El creador del universo, ¿no? por supuesto que no. Extraterrestre quiere decir que algo que tiene su origen fuera del planeta Tierra. Y yo por supuesto que creo que Jesús tuvo su origen en su alma, esa alma que que atesoraba todo ese caudal de sabiduría, eso no puede haber sido originario de un planeta en donde los hombres se matan, son egoístas, etcétera, ¿no? Sabemos que hay cosas lindas, pero también hay cosas muy feas. Así que yo creo que él venía de más allá, de fuera de la Tierra. ya Llámese otro mundo u, otro, u otra dimensión, más bien otra dimensión, diría yo. ya Estamos ahora, Enrique, en un tiempo especial en el que todas estas cosas se pueden contar, eh, quizá porque sea un momento de renacimiento, revelación, no sé cómo llamarlo, o porque estemos cerca de algún fin del mundo, como algunos dicen, de, de cosas apocalípticas. Sí, sí, creo que eh, se, se avecinen cambios, ¿no? cambios, este, bueno, todo cambio puede producir un dolor por algún lado, pero pero a la, a la postre es para bien. Sí, yo siento que, que, que el mundo va a cambiar, que van a haber acontecimientos, este, que hay que prepararse y este, adquirir mayor información espiritual y por eso como que el plan cósmico mismo ayuda a que se puedan difundir todas estas temáticas eh, para que mucha gente esté al tanto de lo que eh, puede, podría pasar y para que pueda manejarse mejor en el momento de que llegue a haber problemas. ...problemas... claro ...a mí y sus colegas o sus extraterrestres... ...pueden venir y echarnos una mano... ayudarnos en el... ...bueno, hasta cierto punto nada más... ...porque es como... ...nosotros estamos como pasando un examen... ...a nivel humanidad... ...y es como que si, en, los en los exámenes... ...que pasan los chicos en las escuelas... ...no se les puede soplar... ...ni se les puede ayudar... ...tienen que pasarlos ellos... ...sí se les puede dar una pequeña ayuda... La, ...digamos, las clases que reciben los alumnos... Son la, ...es la ayuda que se les presta... ...nosotros a través de canalizaciones recibimos mucha ayuda de parte de ellos y hay otras cosas pero no, no pueden ellos venir a torcer la mano de, lo, de nuestro del destino que merecemos no eso sería violar el libre albedrío de una humanidad preguntas más preguntas que llegan de, de almas gemelas dice encontrar al alma gemelas llegar a la perfección preguntan. Un determinado tipo de perfección. Yo pienso que no, que la, eh, llegar a la perfección es llegar a convertirse en Dios, o difundirse en Dios, y pienso que eso es un camino muy largo afortunadamente, o sea, hay muchas etapas que, que cumplir, entonces pues, pienso que el encuentro con el alma gemela es el comienzo de una nueva etapa en la evolución, en el servicio, y bueno, Dios sabrá de ahí en adelante qué pasa pero también si ¿sí existe solamente una alma gemela o hay eh, una sola alma gemela pero también hay este, seres que tú vas encontrando en tu vida amorosa que te van preparando para no cometer grandes errores eh, cuando aparezca la verdadera alma gemela lo vas cometiendo con, la, con las personas que llegan ante y te vas perfeccionando para, para el futuro encuentro. ¿Qué explicaciones eh, tiene dice que algunas personas permanezcan solas? han encontrado pareja es que no no, no no hay alma gemela para ellas o no pues, este, yo que toda toda alma tiene su alma gemela eh, hay personas que han encontrado su alma gemela pero antes han estado varios años solas son procesos procesos de maduración nadie está detenido en el momento que una persona está sola y no encuentra su alma gemela este, de, de todas maneras está evolucionando y, y, y la evolución le va a llegar a la, a, le va a llevar al encuentro con su alma gemela pero primero le va a llevar al servicio Y siempre cuando se inicia ese camino, eh, es inevitable que encuentres a, a las almas es, es inevitable. Inevitable. Claro. Eh, tiene algo que ver las almas gemelas con los extraterrestres? Preguntan. Con esos extraterrestres. Yo que... dije antes que, digamos, el camino para llegar a una nave o, o establecer un contacto con seres de una evolución superior a la nuestra, es, pasa también por, por la evolución, igual que el... el el encuentro con un alma gemela con el alma gemela es una posibilidad superior, entonces hay que elevarse para poder llegar a eso. Ya. Yeah. Todo eso que estás diciendo eh, me pone un poco crítico, ¿puedo? Por supuesto, me encantaría. Cuando, cuando hablas de misioneros y cuando hablas de todo eso, bueno, es un poco lo que cuentan y de mensajes bonitos de amor es lo que cuentan un poco todas las religiones, ¿no? Y sin embargo, la religión son quizás los que más problemas han creado a los seres humanos de este planeta, ¿no? Todas las religiones están para servir, para amar, a ser buenos y sin embargo, vaya leña que reparten por ahí. Claro, pero si las si las religiones no se transformaran en religiones y si simplemente difundieran los mensajes de amor de paz de, de los mensajeros no habría problemas y surgen los problemas cuando las religiones se institucionalizan y se convierten en poderes que tratan de, de dominar en la sociedad y de, de tienda se transforman en entidades prácticamente políticas ahí surgen los problemas pero la, la Estos libros no tratan de hacer ninguna ninguna religión ni nada de eso, sino aportar datos para que la gente pueda crecer espiritualmente. ¿No te ha pasado que la gente te ha empezado a ver como un maestro y ha ido detrás de ti, como si fueras eso, el nuevo gurú de la de la era de la nueva era? No sé, si me, o sea, claro, hay muchas personas que ven en mí un, una fuente, ¿no? Una fuente de, de luz y... Eh, otra vez, lo ven lo ven a través de su libro pero yo trato de que sepan que soy un ser humano este que tiene esa facultad en ciertos momentos de canalizar contenidos de luz pero en mi vida normal, cotidiana no soy tan diferente de cualquier persona normal ¿no? entonces no, yo no, yo, no, yo, no, yo no me considero un maestro, me considero una, como una especie de mensajero ¿no? un maestro es un ser que es, es muy distinto porque es muy espectacular su forma de vida ¿no? prácticamente levita, yo no, yo So, ¿No tienes poderes? Eh, sí tengo algunos poderes, pero en fin, tampoco es mi misión acá en la Tierra de tratar de transformarme en una especie de ídolo, sino simplemente aportar para que las personas reciban cierta orientación a través de los libros de charlas sí. o de cursos ¿Qué opinas de libros como las nueve revelaciones? De, de... Me gusta mucho, la, la novena revelación de James Westfield sí, mm. es un libro in interesante, aporta varias ideas acerca de del posible paso de toda la humanidad terrestre a una cuarta dimensión. Esa es una idea que vamos a tocar en el curso que vamos a hacer durante la gira en España. ¿Eres un ser contactado? si ¿Te puedes considerar como tal, como un ser contactado? este Yo no me considero... A ver cómo te dice... Si a mí me consideran los demás como tal cosa, quiero decir que algo hay. A mí me invitaron al Congreso de Contactados de Capilla del Monte. Claro, por ahí, por ahí va la pregunta. Y claro. Por te, porque Basis Topaz, por ejemplo, que sí se reconoce como un contactado. Claro. Que ha con seres extraterrestres, se cuenta que va a pasar por un cendra y... y claro. Ahí. La historia de él es distinta, pero más o menos en el fondo hay, hay una coincidencia en cuanto a hermanos eh, que, que están en la línea del amor... El contacto mío no es como el de él, que yo sepa, ¿no es cierto?, de haber andado en una nave, pero sí es un contacto con seres superiores por vía interior. Eso sí, ya pongo la firma. ¿Qué consejo nos da Enrique Barrios para que podamos ayudar a la humanidad? Preguntan también en el chat. <coughs> Lo primero que hay que hacer es desengancharse un poco de las tendencias colectivas que no son no son positivas. Por ejemplo, hay veces que los países enloquecen, ¿no es cierto?, que se ponen... Uh, todo el mundo trata se pone un poco beligerante hay eh, alemania en los años 30 estaba todo el mundo medio loco no cierto mejor hubieran hecho a esa gente de no engancharse tanto en lo que flotaba en los diarios y en las radios y haber sido a veces, a veces por, por lo menos sustraído así a esas malas ondas que habían este y en, y en, bueno hoy en día como la humanidad va avanzando se, se utiliza todo no, la, no entramos en, en ondas tan feas pero sí a veces entramos en ondas por ejemplo materialistas que está bien está bien este de, de, de, cuidar la parte material, pero no está bien meterse tanto en esa parte que de, descuidando el sentido de la vida, ¿no? El sentido superior, el descuidando la, la, la, la, los aprendizajes indispensables que debemos nosotros recibir en esta vida para, para nuestro crecimiento y para ser más felices. Entonces uno eh, qué debemos hacer? Tratar de evolucionar, de, de mmm, no dejar arra, no dejarnos arrastrar por tendencias colectivas que no son buenas sí, tomar cierta parte, pero también eh, buscar nuestro propio camino para nuestro propio crecimiento. Y, en fin, no podemos enseñar a los demás mientras no hayamos superado ciertas cosas en nosotros, ¿no es cierto? No okay. podemos ser buenos servidores mientras est estemos llenos de cosas que todavía hay que superar. Pregunto también, Antonio Barcelona, ¿qué nos puedes decir sobre el sentido de la vida? ¿Tiene sentido? ¿Y qué sentido tiene la vida? Para mí la, la vida tiene tres sentidos, tiene tres eh, um, propósitos. Crecer crecer internamente ¿no? y también crecer externamente eh, ser una persona que cada cada vez más capaz de dominar los planos eh, necesarios de la vida ¿no? y crecer espiritualmente crecer en sabiduría, crecer en paciencia crecer en amor, también disfrutar de la vida, es otro propósito no simplemente estar tratando de crecer y crecer disfrutar, relajarse eh, vivir en momentos hermosos disfrutar de esos hermosos momentos que nos da la vida, siempre si es posible, disfrutar siempre Y servir, servir a los demás. Crecer, disfrutar y servir. Esos son los tres pilares para mí de la existencia. Lo estoy apuntando. Vicky Madrid eh, pregunta si crees en la reencarnación. Sí, yo, si yo no creyera en la o sea, para mí no tendría sentido la existencia si no, no, no creyera en la reencarnación. pues ¿Para qué yo voy a hacer esfuerzos para mejorar si, no, si todo termina cuando yo me muera? ¿Y de dónde viene...? ¿De dónde me vienen algunas cosas que yo veo que en mí están mejor que en otras personas y veo que otras personas tienen unos talentos extraordinarios? ¿De dónde les vienen? ¿Por qué hay personas que nacen con un destino muy negro, muy, muy de sufrimiento, y otras nacen con un destino brillante? ¿Por qué? Si, no, si yo no creyera en la reencarnación no me podría explicar nada y tendría que pensar que Dios es injusto y eh, el cambio implica el fin del mundo nos preguntan en el chat es, implica el fin de una forma de una civilización de una forma de civilización para entrar en otras en otra forma de vida en otra forma de civilización es el fin de un viejo mundo de una forma vieja de, de, de existir como planeta como humanidad para integrarnos a otra forma de existencia más avanzada pero eso eh, causa ciertas rupturas de, de ciertos esquemas de ciertos Bueno, hay ciertos poderes que se derrumban y, y por eso va a haber problemas ¿Para cuándo? No, cuando a Jesús le preguntaron eso Dijo que ni, ni los ángeles del cielo lo sabía Que solo Dios ¿Falta mucho? Si <risa> sí, hay tantos extraterrestres buenos Y tantos mensajeros Y tantos... Eh personas como tú porque eh el hombre no toma todavía conciencia de ello, porque aquí en la tierra andamos tan despistados. Sí, andamos despistados, pero hay cada vez más conciencia. O sea, el hecho de cada vez de que cada vez se venda más libros de autoayuda, de de No crees que es una moda a veces también y últimamente eh, todo el mundo escribe ya libros, todo el mundo hay Bueno, si hay es una moda, es una linda moda bien sí. positiva, ayuda a mejorar a la humanidad, ayuda a mejorar a las personas. Pero yo no pienso que sea una moda, pienso que es una tendencia creciente en la humanidad. Preguntan también eh, Alejandro de Madrid, ¿por qué ha desaparecido de tu página web el link a Fundami ORG? Ah, la Fundami. Este... <ríe> Acá estamos con un amigo de los Quijotes de Fundami. No, eso está esto también veremos. Teníamos hace tiempo la, la esperanza de crear una fundación destinada a promover los valores del amor a nivel de las escuelas, de los, de los centros educativos de todos los países, si fuera posible, pero fuera de contextos religiosos. Sí. Y bueno, eso está en el aire para cuando... En ese momento no se, no se pudo llevar a cabo, faltaron faltaron personas que se dedicaran más tiempo a trabajar en ello. Entonces, bueno, se consideró que no era el momento, pero más adelante puede llegar. Estamos a punto de terminar y, y estás tratando de lanzar un virus por ahí. <risa> ¿El virus el virus New Age? Sí. Sí, lo lancé hace poco. Eso es. ¿Nos quieres infectar de algo? No, eso es una broma. No, es un virus que manual, se llama. Es, es un virus que tienes tú que destruir tu computadora para que el virus funcione. ¿Sí? sí Claro, porque él no, trata, él, no, él no no viola tu libre albedrío. Si te lanzan un virus que te destruye la, el ordenador, te, te, están violando tu libre albedrío. En cambio, este virus, eh, tienes tú que destruir <ríe> tu, tu ordenador para que funcione ese virus. Es una broma, simplemente. Ya, tus próximos planes, Enrique, a punto de terminar. ¿Cuáles son tus procesos, planes? Y en un momento hablamos de, del curso. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Vas a, a Argentina a, a ese a ese curso que vas a hacer, pero ¿qué estás preparando? ¿Qué estás preparando a mí? ¿Qué, ¿Qué está surgiendo ahí dentro de ti? Bueno, estamos preparando eh, una gira más más, más organizada. O sea, a raíz de Vamos a ver los resultados de, de esta gira, a ver si la gente queda satisfecha, si uno siente que ha sido positivo. Una gira más organizada para dentro de unos meses acá en España. Atentos, lado, seguramente os informaremos aquí en el programa de esa próxima gira de Enrique Barre. bueno, bueno, eh, por el, y por otro lado bueno, seguir escribiendo libros y otras cosas y, y ahora en esta gira si, dar ese curso que tengo que dar en varias ciudades de, de España atentos también a la gente interesada, que en un momento damos esa información y esos lugares donde va a haber esos, esos cursos que a punto de terminar en este libro Cuentos de Amor, Estrellas y Almas Gemelas eh, hay una frase que tengo marcada el alma compañera se encuentra cuando uno no necesita una muleta cuando se ha aprendido a valerse por sí mismo la soledad ¿es así? así es, sí que... claro, porque si tú eh, es una persona que está un poco desajustada en la vida que necesita, que depende de la presencia de otro para poder no sentirte tan solo eres muy infantil, eres muy maduro entonces no estás como capacitado para un, un gran amor para ser, para merecer un gran amor tienes que ser un ser que más o menos o sea, digamos que ese, ese ser que va a llegar a tu vida no sea como una muleta que que tú seas una persona que no necesita muleta entonces que puedas entregarle y compartir con ese otro ser dos libertades, no dos dependencias yeah. ¿no es cierto? y al final todos estamos condenados a encontrar a esa alma gemela por supuesto, porque Dios es muy bueno por eso inventó eso y porque Dios tiene mucho amor Eh, César Medrano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Primo, como si fuéramos primos, porque se llama también con un apellido que yo tengo. Eh, Tú estás organizando un poco la gira de perdón de Reque Barrios aquí en España, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde es. va a estar? ¿En qué lugares? ¿Rápido? Pues mira, va a estar en Madrid, mañana viernes, sí. en Ecocentro. Va a estar en los días 1 y 2 de julio en Santa Cruz de Tenerife. Un día sí. dará una charla y otro un curso. Luego otros dos días, 4 y 5 de julio en Valencia... 6 y 8 de julio en Valladolid mm. 9 de julio en Santander y 10 de julio en La Coruña. Montones de lugares, ¿hay un teléfono de contacto para que la gente pueda informarse? Puedo sí, tomar es. nota desde del número de teléfono. Sí, es un teléfono móvil, el ¿Sí? cual atenderé yo, es el 619 ¿Sí? 381 989. ¿Puedo repetirlo lentamente, por favor? Sí, 619 38 19 89. 89. Ahí está el contacto. Muchas gracias. No hay de qué. Ricky, gracias. Ha sido un placer poder estar contigo. Eh, que disfrutes de esta estancia aquí y que nos veamos de nuevo pronto. Te lo agradezco infinitamente Miguelito Muchas gracias por estar acá por, Digamos por invitarme acá Y yo espero que vengas muchas veces Y eso, insisto que ha sido un placer un placer Saluda a mí bueno tu Y que nos sigas haciendo llorar como D Dice que ya te conocía ¿Ya me conocía? Sí, sí. sí. Que son amigos de otro plano aunque, aunque tú no te des cuenta Curioso, gracias